Tele Elche, Radio Marca. Nos gusta Elche. Pues hoy hay muchos motivos para no perderse... ...el programa de Paco Gómez Elche en punta a la 1 y 20... ...porque tendremos las declaraciones de la gala de ayer en el Gran Teatro... ...con la entrega de la medalla de oro de la ciudad al Elche Club de Fútbol... ...y también tendremos las declaraciones... ...que hoy hará en rueda de prensa en su presentación oficial... ...el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol... ...Paco Gómez, muy buenos días... ...Hola, buenos días Ros... ...con... Eh, ...oyendo tu crónica de hoy, de esta mañana... ...muchas emociones fueron las que se vivieron anoche... ...en el Gran Teatro con esa gala... ...sí, la verdad es que fue una gala realmente bonita... ...duró algo más de hora y media y donde... ...bueno, pues se repasaron tanto en vídeo... ...como con muchos de los protagonistas estos 100 años de historia... ...que han dado para mucho, muchas alegrías... ...muchas tristezas, ha habido absolutamente de todo... ...grandes profesionales en todos los ámbitos... ...sobre todo también eh, jugadores... ...que han hecho grande la historia del club... ...y bueno pues en esa gala estuvo representado el Elche Club de Fútbol con su presidente, prácticamente con toda la plantilla, los capitanes, el nuevo entrenador también estuvo, Sebastián Becasese, allí en primera fila. Eh, estuvieron hasta siete expresidentes, entre ellos Diego Quiles, Paco Borja, Anselmo Navarro, Amador Poveda, eh, Pepe Sepulcre, eh, Vicente Pastor. Y bueno, pues eh, la verdad es que emotivo el, el homenaje, también el momento en el que el alcalde le entrega esa medalla de oro por los 100 años de... ...de su centenario al Elche Club de Fútbol... Eh, ...allí participamos hasta los periodistas deportivos... ...pues contando un poco... Eh, ...toda nuestra... Eh, ...más que nuestra trayectoria... ...lo que hemos vivido en, en nuestra trayectoria... En, ...en el Elche con luces y sombras... ...y un auténtico... Eh, ...carrusel, una montaña rusa... ¿no? De, ...de emociones también... ...el mítico Miguel Quirán contando... Eh, ...pues los difíciles años 50... ...y los bonitos años 60... ...en fin, vivimos un poquito de... De todo y la verdad es que mereció mucho la pena en un gran teatro... ...donde también estuvieron las peñas, los aficionados... ...y que estuvo a, a tope, estuvo a reventar. Lo que demuestra <coughs> lo mucho que se quiere al Elche Club de Fútbol... ...como dijo el alcalde, por eso se entregó esta, esta medalla de oro de la sí, ciudad. Sí, que no es algo fácil de, de que te la entregue el ayuntamiento... ...de hecho es el, la quinta entidad que la recibe, solo los Reyes de España... El Misteri, la policía local de Elche y la Policía Nacional son bueno, pues los únicos que la habían recibido hasta el momento. O sea que algo grande tienes que hacer. a el Elche, como decía el presidente, le ha costado 100 años para que le entreguen esta medalla de oro. Y es lo que nosotros eh, hemos sacado eh, o hemos destacado de, de por qué esa gala, la que vivió la ciudad ayer en el Gran Teatro. Y no. hoy... Hoy eh, tendrás que contar lo que se va a producir en rueda de prensa con el nuevo técnico argentino, pero ayer ya empezó con el primer entrenamiento. ¿Cómo fue? ¿Qué visteis en ese primer entrenamiento con el nuevo técnico? Bueno, lo vimos por vídeo porque, como siempre, es entrenamiento a puerta cerrada y no te enseñan nada, que es una de las cosas que me preguntaba ayer el presentador y compañero Antonio Parreño, ...de qué había cambiado en el mundo del, del fútbol y en el Elche... Eh, ...y yo le decía pues sobre todo la falta de cercanía ¿no?... ...antes no solo veíamos todos los entrenamientos... ...sino que hablábamos muchísimo con jugadores, presidentes, entrenadores... ...en el trayecto, entre el vestuario... ...les hacías dos entrevistas a cada jugador cada día... Y eso era, enriquecía los programas, sobre todo para los aficionados. Ahora es todo lo contrario. Nos tienen a distancia, eh, no podemos ver ni los entrenamientos y, y, y hablamos con los jugadores solo en rueda de prensa. No hay ni un contacto cercano. ¿no? Bueno, pues lo, lo digo porque eso salió ayer en, en, la, en la gala. Supongo que todos los periodistas te apoyaron. Eh, sí, bueno, todos eh, éramos veteranos y, y todos reconocían que ahora mismo la... La labor del periodista es mucho más difícil, a pesar de que con la tecnología está todo mucho más al alcance, pero ha perdido cercanía, ha perdido eh, pues, sobre todo veracidad, porque antes sacabas mucha información hablando cara a cara con el, con el protagonista, con el jugador, y es que ahora te los esconden, ahora solo los ves en sala de prensa y poco más. ¿no? Eh, en eso ha perdido muchísimo, desde que se ha profesionalizado tanto el deporte eh, y la Liga de Fútbol Profesional, Pues, eh, y las televisiones han impuesto sus criterios, sobre todo porque son las que pagan, se ha separado completamente a, a los futbolistas de los aficionados. No solo ya de los periodistas, nosotros simplemente somos el altavoz de cara a los aficionados. Y es una pena, pero bueno, es, lo que, es la evolución que, que ha tenido los tiempos, más que la tecnología. La tecnología ha servido para eh, ayudarnos, pero eh, las imposiciones que hay por parte de la liga, las televisiones, y que los clubes tampoco hacen nada para, eh, para luchar por los medios locales, pues es el panorama que tenemos. Pero bueno, dicho esto... Eh, ayer lo que vimos en, en, en el vídeo y sobre todo lo que nos contaron nuestras fuentes es que BKSS eh, desde el primer momento impuso su metodología de estar muy vivos, de ser muy activos, quiere intensidad, quiere aprovechar el buen momento físico del equipo que ha heredado de Pablo Machín y sobre todo le pidió a los futbolistas ...mucha confianza en sí mismos... ...mucho positivismo, mucha alegría... ...que se olviden de la clasificación... ...y que sean ellos mismos... ...a partir de ahí, bueno, va a implantar su metodología... ...que es un técnico arriesgado, ofensivo... ...que le gusta que sus equipos sean alegres... ...en primera división y con la situación del Elche... ...eso está muy bien, pero te puede costar un roto... ...y un descosido en cada partido... ...porque no tienes un buen equipo que defienda bien... Pero bueno, eh, alegría para los ojos y vamos a ver un equipo ofensivo y, y vitalista. Vamos a ver, hoy hablaremos con Becas S en su presentación, será al filo de las doce y media y bueno, escucharemos sus primeras palabras a partir de la una y 20 en El Chempunta. Punta. Pues muchas gracias Paco, a ti, como siempre. Eh, ya tenemos que escucharte en El Chempunta. Punta. Gracias a ti, Ros. y nosotros ahora os dejamos con la previsión meteorológica en el Día Mundial de la Meteorología. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camdelch. Muy buen día. Durante los próximos días estará garantizado el ascenso de las temperaturas en jornadas marcadas por la estabilidad atmosférica sin precipitaciones. Durante esta madrugada la temperatura nocturna aquí en la ciudad en la estación meteorológica de Telaels ha bajado hasta los 11 grados, mientras que en el sur del Candaelch de hemos alcanzado valores en torno a los 7 grados. Hoy esperamos una jornada primaveral con ambiente soleado en la que veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo altijd. ...y seguirán subiendo las temperaturas máximas... ...que van a rondar ya los 23 grados... ...mañana viernes con el viento de Poniente... ...se dispararán los valores térmicos... ...alcanzaremos ya máximas muy próximas... ...o en torno a los 28 grados mínimas... ...que durante esta próxima madrugada... ...no van a bajar de los 12 grados... ...en una jornada en la que tendremos... ...un mayor aporte de nubosidad... ...para el sábado entrará el viento flojo... ...de componente marítima... ...volverán a bajar las temperaturas máximas de 24 grados en un día marcado por el predominio de cielos despejados al igual que el domingo aunque para esa jornada el viento de poniente moderado será el protagonista con rachas de 50 km por hora y de nuevo las temperaturas de cara al domingo subirán por lo menos hasta los 28 grados entre lunes y martes bajarán ...a valores en torno a los 20-21 grados... ...por lo tanto, durante los próximos días... ...una montaña rusa en cuanto a las temperaturas...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 Con el servicio gratuito Servialertas puedes recibir SMS o correos electrónicos avisándote de un consumo excesivo, cortes programados de agua, incidencias con tu contrato e información de servicio. Actualiza tus datos de contacto en el teléfono gratuito 900 700 749 o en iWestdeltz.com iWestdeltz, cerca de ti. ¿Estás cansada de hacer dietas que no dan resultado? Con nuestros productos 100% naturales conseguirás tus objetivos rápidamente. Lucía Divina. Productos que hacen lo que dicen. Nuestros testimonios avalan los resultados. Prueba una semana por 50 euros y notarás los cambios. Lucía Divina. Teléfono y WhatsApp 627 56 74 12 o entra en luciadivina.com Viernes. A las 7 de la tarde en la Plaza de Bikes, tercera edición del FEMIN Festival, con la actuación de la otra, Tanaka y Lolita Coromañón. FEMIN Festival, actividad conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Organiza Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento del Casa de la Dona. Ah, la entrada es gratuita. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Comienza la Semana Santa con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche y con las Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz de Haydn, el sábado 1 de abril a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Elche. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Elche Cultura, Grupo Antón Comunicación. El sábado 25 de marzo llega la primera feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche y llévate un jamón de regalo y disfruta del mejor ambiente. El sábado 25 de marzo de 10 de la mañana a 7 de la tarde aprovecha ofertas increíbles en la primera feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. No te lo puedes perder. Carretera. Murcia-Alicante, kilómetro 28. Orihuela.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 La Glorieta, con Rosmarie Alonso. Pues cuando pasan ocho minutos de las ocho y media... ...vamos a conocer eh, cómo se circula... ...por las calles de la ciudad... ...y para ello conectamos con la sala de control de tráfico... ...del Ayuntamiento de Elche. ...allí está como cada mañana... Jesús Iniesta, a quien saludamos. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmarín. ¿Qué nos puedes decir hoy del tráfico? Bueno, nos vamos acercando a la hora punta de entrada a los centros escolares y ya comenzamos a tener dificultades de circulación en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante, en los accesos a la rotonda de la estación del ferrocarril, el Cheparque y en la calle Virgen de la Cabeza. El tráfico es denso en el resto de los puentes, pero sin dificultades importantes. Muy intenso en la calle Santana y Filés de Fora con retenciones puntuales. Tráfico lento en las calles Juan Carlos I y Avenida de Alicante en dirección a Torrellano y circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor en dirección norte, en la avenida de Don Bosco, dirección Matola y en los accesos a la rotonda de la Yuc... desde la circunvalación sur. Intenso en los accesos a las rotondas de la calle Magraner... y retenciones importantes en la calle Teulada en sentido Alicante. ...recordar que la circulación se hace más complicada... ...en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas... ...en cuanto a cortes de calle... ...les recuerdo que la calle Federico García Lorca... continúa cortada por obras... ...la circulación en esta zona es bastante complicada... ...se aconseja el desvío alternativo... ...por Antonio Machado, Concepción Adenal y Pedro Juan Perpiñán... ...se permite el paso por la calle Fernando Santa María... ...en sentido creyente... Y por último, recomendaros la utilización de las circunvalaciones, vías alternativas y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Y utiliza el bus y disfruta de sus ventajas. Esto es todo de la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Vamos con el repaso a la prensa nacional, vamos a leer algunos de los titulares en algunos de los diarios nacionales. Hemos abierto la ventana y vemos que casi todos coinciden en la fotografía de portada, en la dimisión de la directora de la Guardia Civil, hoy salen todas las portadas, excepto en la del país que dedica su foto de la primera plana a las protestas a la calle encendida de Francia, las protestas por la reforma de las pensiones eh, del gobierno francés y titula el diario El País, esa fotografía Macron planta cara a una protesta creciente. Y hay también en todas las portadas, también las dedican a hacer valoración de la moción de censura de ayer. El Partido Popular evita desmarcarse de Vox en la fallida moción de censura. Sánchez califica de indecente la abstención del partido de Feijóo. Y Cuca Gamarra no se pronuncia sobre la invitación de Abascal a futuros pactos. En la portada del diario El País también hay otras eh, noticias, como la directora de la Guardia Civil renuncia tras la imputación de su marido o el Constitucional avala la ley de eutanasia por una mayoría de 9 a 2. Los magistrados sostienen que la norma no desprotege la vida. En cuanto a las noticias internacionales destacan que el presidente chino... Ji Jinping ha invitado a Sánchez a Pekín en pleno intento de mediar en Ucrania. El presidente del gobierno realizará una visita oficial los días 30 y 31 de marzo y que Estados Unidos sube los tipos en 0,25 puntos más, pese a la inestabilidad financiera. Esa subida de los tipos de interés también se recoge en el resto de portadas. Vamos ahora a la del ABC, el diario ABC, que, como decimos, su fotografía la dedica a la dimisión. Dimite la directora de la Guardia Civil tras ser imputado su marido por corrupción. María Gámez renuncia al confirmarse la investigación a su pareja por un caso de contrataciones absolutamente fraudulentas en la Junta de Andalucía, desvelado por este diario ABC. También hay otra noticia en la portada y es que Correos pierde, según ABC, 25 millones con un contrato irregular para su servicio de carga aérea. Ignoró la normativa de contratación pública para adjudicar a dedo el alquiler de dos aviones de pasajeros reconvertidos para mercancías. La empresa beneficiaria fue rescatada por la SEPI con 320 millones de euros. ...pues en un nuevo caso que supongo que seguirán muy pendiente la prensa nacional del mismo. El Mundo, en portada como titula la dimisión de María Gámez... ...pues dimite la directora de la Guardia Civil en plena crisis de la institución... ...presenta su renuncia tras ser imputado su marido en un caso de corrupción. Y sobre la moción de censura, El Mundo dice que la mayoría cree... ...que la moción de Vox ha ayudado al Gobierno... El 40% opina que PSOE y Podemos salen fortalecidos del debate, mientras que el 56% ve más debilitado al bloque de centro-derecha. El Partido Popular reprocha el regalo inexplicable al Ejecutivo y promete ejercer un liderazgo inmediato para echar a Sánchez en las urnas. Otra de las noticias internacionales recoge un reportaje de los soldados de la luz, así llaman a los electricistas, con chaleco antibalas para derrotar a Putin. Una legión de electricistas ucranianos trabaja bajo las bombas rusas para reponer el tendido y recuperar el suministro en tiempo récord. ...también recoge eh, la subida de los tipos... ...la FED sube un cuarto de punto... ...los tipos pese a la tormenta financiera... ...y 70 menores cursan la ESO... ...en un colegio para adictos a las tecnologías... ...es algunas de las noticias que trae hoy en portada... ...el diario El Mundo... ...y por último... ...abrimos la portada del diario La Razón... ...dice Gámez dimite al frente de la Guardia Civil... ...tras la imputación de su marido... Estupor en la benemérita, la directora general deja el cargo para que no sea utilizado contra el cuerpo y con el fin de proteger a su familia. También habla de la cesta de la compra, que llegará a ser un 12,2% más cara este año. Sigue subiendo y el Banco de España rebaja cuatro décimas el crecimiento para 2024. Macron se niega a ceder, pese a la ira de la calle, por las pensiones. Y el Tribunal Constitucional avala la eutanasia como derecho de autodeterminación. Y Moncloa se entrega a Yolanda Díaz para recuperar al votante crítico con Sánchez. Son algunas de las eh, portadas de los diarios nacionales que han recogido estas noticias con los titulares que acabamos de leer en este repaso a la prensa nacional de este jueves 23 ...de marzo. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica... ...para los amantes del running... ...y personalizando las equipaciones... ...de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia... ...made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. ¿Que no pienso hacerlo? Que sí, cariño, al final ya sabes que es lo mejor...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 La Glorieta con Rosmaria Alonso. Pues esta ha sido una de las noticias que hemos incorporado al relato informativo y es que esta mañana a primera hora han vuelto a intentar los placeros del mercadillo del Estadio Martínez Valero. ...montar sus puestos... ...pero han sufrido otro revés... ...se lo han impedido... ...para hablar de lo ocurrido hoy en el estadio... ...en el aparcamiento del estadio de fútbol... ...está con nosotros el gerente... ...de la empresa concesionaria del Mercadillo... ...Diego Fuentes, a quien saludamos... ...muy buenos días Diego... Hola, buenos días... Bien, ¿qué ha ocurrido hoy? ¿Lo mismo que el pasado domingo? Sí, lo mismo que el domingo y el jueves anterior... O sea, que llevamos ya con estas dos semanas que, no, que nos impiden pues, realizar eh, nuestro trabajo. ¿Y por qué lo intentan? Bueno, eh, eh, ya hemos comunicado que nos dijeron que no iban a, a permitirnos la entrada por unas supuestas irregularidades que no nos han dicho cuáles son, que no teníamos permiso de apertura ni licencia de actividad. Cosa que desde el ayuntamiento nos han dicho que allí nadie se ha dirigido a ellos. O sea, que no es cierto lo que, lo que están diciendo, porque allí están todos los permisos. O sea, que no sabemos a qué se debe esta actitud y, y estamos un poco estupefactos con todo esto. Y lo que hemos hecho es pues, presentar una demanda eh, en, para defender nuestros derechos y esperar a ver qué es lo que, que dictamina el juzgado. Parece que el desencadenante de lo que ha ocurrido, porque ustedes llevaban 12 años celebrando este mercadillo los domingos, ha sido eh, el hecho, la decisión de también instalar los jueves, jueves y domingo, ampliar ese mercadillo a dos días a la semana. Bueno, realmente nosotros ya hace seis o siete años ya abrimos los jueves Lo que pasa es que entonces no había la densidad de población que hay ahora, puesto que quiero dejar bien claro que nosotros tenemos permiso para montar jueves y domingos. O sea, que, que podíamos hacerlo. Lo único que, que no interesaba, porque no había una densidad de población importante para cubrir el, el, los puestos que íbamos a montar allí. Y por eso eh, ahora piensan que sí, que en el estadio, sí, claro, los alrededores hay... del Estadio Martínez Valero hay suficiente población. Sí, ahora hay una población y podemos darle un servicio tanto a ellos como a nuestros clientes, la, los placeros que, que, que pueden realizar su trabajo, vender sus productos y dar un servicio a toda la población que hay ahí que creemos que es súper importante. ¿Hay algún mediador entre estas dos partes en conflicto? ¿El Elche club de fútbol se cierra en banda? Dice que ustedes no tienen los permisos y, y por eso, eh, si la policía ha acudido, ¿será porque pueden impedir que ustedes eh, planten sus puestos de venta? Sí, ellos, ellos pueden impedir, como, como dueños del terreno, ellos ponen ahí un, unos guardias de seguridad y nos han impedido la entrada, lo que no quiere decir ...que esté dentro de la legalidad... ...lo que nosotros tampoco podemos hacer es... ...asaltar el, el terreno... ...porque estaríamos haciendo un poco... ...lo que están haciendo ellos con nosotros... ...y no queremos que esto se produzca... ...nosotros lo que queremos es que... Eh, ...la justicia mire a ver lo que hay que hacer... ...y que dictamine lo que crea conveniente... ...y nosotros pues actuaremos... ...conforme nos diga un juzgado... ¿Qué les dicen los abogados? Porque la justicia en estos momentos está yendo, se está administra, administrando de forma lenta por la huelga de los secretarios judiciales, de los letrados de la Administración de Justicia. ¿Qué les dicen sus representantes? Sí. Ese es el problema más grave que tenemos ahora, que va muy lento y, y claro, en esta circunstancia tan especial, sobre todo para, para gente que tiene la mercancía comprada, otros que que han plantado sus productos para venderlos allí, porque no nos olvidemos que mucha gente que, que monta allí su puesto es gente de aquí de Elche, eh, que tiene sus plantaciones de, de, de hortalizas, frutas, etcétera, que claro, <risa> las tiene que vender ahí, no tienen otro medio de, de venta. Y claro, eso no puedes decir como un zapato, una camisa, voy a voy a dejarlo aquí en el almacén dos semanas o tres cuando está para cosechar, pues tienen que venderlo aquí. Ustedes han hablado con el Ayuntamiento para que medie con el Elche Club de Fútbol. Ayer se le entregó la medalla de oro de la ciudad. Sí, bueno, es que yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que es la institución del Elche. El Elche lo que representa para, para todos los licitanos, yo creo que la medalla es bien merecida. Cien años de historia, ¿no?, no cumplen muchas sociedades y yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es un, un empecinamiento de, de alguien que, que ha cogido y ha dicho «Mira, vamos a cerrar esto y, y vamos a ver qué es lo que pasa». Pero claro, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a luchar hasta la última circunstancia para, para evitar que esto nos vamos, nos deje sin nuestros derechos que, que yo creo que son correctos y legales. ¿El club tiene dueño? ¿Han podido hablar con el propietario, Cristian Bragarni, para que les no, explique bueno, qué está pasando? No, no, eh, no, hemos, no hemos hablado con nadie del club. ¿Por qué? O sea, el, el, no, ellos nos enviaron la comunicación, nos llamaron por teléfono de que no iban a dejar abrir, eh, Y lo han cumplido. Yo no esperaba que hicieran esto, pero desde entonces no hemos podido ni hablar con nadie, ni, ni tenemos interlocutor válido. Y imagino que cuando les llegue la demanda, pues ya, entonces sí que tendrán que contestar y decir lo que crean conveniente. ¿Cuándo se interpuso la demanda judicial? El, nosotros no nos dejaron entrar el jueves y nosotros interpusimos la demanda el día 10. ¿El día qué? El día 9. Y nosotros la pusimos el día 10. ¿El 10 de marzo? Inmediatamente el otro día. Vale. Eh, hay quien ha propuesto que de forma provisional se les deje ocupar los terrenos que hay frente al Estadio Martínez Valero, que son también de propiedad privada, pero que el Ayuntamiento podría eh, mediar con, con, con las propiedades solar. ¿Qué les parece esa mm. propuesta, Bueno, a nosotros cualquier propuesta nos parece bien, pero lo que más nos interesa a nosotros eh, es que se, se nos devuelva la posesión de lo que, te, de lo que era nuestro, porque, porque el ayuntamiento sabe perfectamente que están todos los permisos en regla, lo tenemos todo. Pero, claro, eh, yo también entiendo la posición del ayuntamiento, que dice que es una, una lucha entre mercantiles, pero creo que sí que nos deberían de ayudar un poco más. De todas maneras, nosotros vamos a, a intentar hablar con todos los grupos políticos, si esto se sigue enquistando, y, y con, todo, con toda persona, sociedad o, o asociación que nos, que nos pueda ayudar en, este, en esta lucha que tenemos, que yo creo que, es, eh, que nos tiene que ayudar, porque incluso la gente de a pie los que van al mercadillo todos los domingos, yo creo que, que deben de, de apoyarnos porque le estamos prestando un servicio, aparte de que esto sea un negocio particular, o de los placeros o de la empresa que explota el mercado, también es un bien para todo el pueblo. Diego, ¿nos puede decir qué ha pasado concretamente hoy? ¿Cuántos, cuántos de ustedes han ido, cuántos vendedores han ido a plantar sus puestos y quiénes son los que les han impedido...? ¿Qué policía es la que ha estado allí y qué guardas, eh, guardias de seguridad? La, ha estado la Policía Municipal, la Nacional y los guardias de seguridad de, que ha puesto el Elche Club de Fútbol. ¿Y cuántos vendedores han intentado? Pues habrán unos 30 o 40. Ha habido, ¿Ha habido algún momento de tensión o algo? No, no, porque nosotros lo último que queremos es enfrentamientos ni... Nuestra gente no, no va a hacer ningún acto de, que no esté dentro de, de la legalidad. O sea que no, uh -huh. no vamos a, a ni aconsejarle ni a permitir que, que por nosotros haya ninguna uh -huh. mala historia con, con, este, con el Elche. ¿no? En esta entrevista usted pide apoyo, el apoyo de la sociedad a sus reivindicaciones. A las de los placeros son 200 ¿no? vendedores los que participan. Sí. Eh, para cuándo las protestas y movilizaciones porque la demanda bueno, ya está creo que creo que se está organizando una una protesta por parte de los una concentración para el día uno en las puertas de del estadio frente al aparcamiento para para protestar por esta por esta arbitrariedad claro. El 1 de abril, sábado. No, el 1 de abril, sí, sábado. El... el día del que juega el Barcelona, aquí. O sea que ustedes van a querer protestar cuando, donde, en el momento en que el estadio va a estar a rebosar. Sí, lógicamente, sin impedir nada. Me imagino que los... Porque esto es una cosa del, de los comerciantes que nosotros apoyamos totalmente. Pero vamos, es una una, digamos, concentración que, que han presentado ellos. Pues veremos cómo termina, qué recorrido tiene esa demanda judicial y qué recorrido tienen las movilizaciones y, sobre todo, si consiguen un interlocutor para mediar en ambas partes y, y llegar a una solución. Gracias, Diego, por sí. cómo, cómo está en estos momentos este conflicto. Pues muchas gracias por darme voz a, a todos los comerciantes y a de nuestra empresa. Muchas gracias. 101.4. TeleEnch Radio Marca.